En Radio Tudela, es radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcabilla Aguirre. Y hoy la actualidad viene desde la UNED de Tudela. Vamos a poder conversar con su director, el señor Luis Fernández Rodríguez. Bienvenido, caballero. Bien hallado, muchas gracias. Gracias por estar en la sintonía de Radio Tuela, eh, donde los cursos de verano 2018, UNED de Tuela, han sido otra nueva realidad y lo están siendo. De hecho, tenemos una actividad muy importante en esta semana. Sí, bueno, tenemos eh, esta semana tenemos una conferencia, esta misma tarde, a las 7, eh, es una conferencia de Ignacio Camacho. Para que no los conozcan Ignacio es un periodista que ha sido... Eh, director de, exdirector de ABC, columnista de, de ABC, también eh, es un tertuliano habitual, he querido recordar de la COPE, y va a hablarnos de algo eh, que le ha titulado la política lí, líquida. Yo creo que está muy, está muy de moda y estamos todos muy preocupados por la situación eh, política y, bueno, yo creo que la política siempre es una preocupación para los ciudadanos, pero... En este momento creo que hay como mucho cambio. Y él va a hablar un poquito de esto. Eh, son 10 actividades las que se han impartido en Tudela, incluidas en los cursos de verano de la UNED, desde el 19 de julio, que terminarán el próximo 28 de, de septiembre, cuando culmine el curso de Salud Mental y Sociedad. Sí, este es el último, pero hay sí. otro la semana que viene, eh, que contrarresta un poco la visión de Ignacio en el sentido de color político, que es Santos Juliá. Eh, Santos Juliá nos va a hablar de caminos hacia la democracia en España. Él ha ganado el premio al mejor libro en España de este año, por primera vez un ensayo gana ese premio Francisco Umbral, y eh, es además premio nacional de historia, catedrático nuestro de la UNED, y nos va a hablar un poco de la perspectiva de los caminos hacia la democracia desde eh, la guerra hasta el, hasta el 75, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante y esta es la semana que viene, el día 13. del 13, el 13 ¿eh? Quedan algunos más de Cursos de Verano, un ciclo, eh, dentro del ciclo que llamamos de Mujeres que Inspiran, Chus Gutiérrez nos va a hablar eh, de, de una conferencia que tiene que ver, con, eh, que se llama Roll and Roll, que podrá seguirse aquí o en diferido, y... Eh, También Anaís pérez nos hablará de dentro de este mismo ciclo el día 28 de eh, Prezígueras el día 28 de septiembre eh, nos hablará eh, también ella es la eh, es licenciada en periodismo y es la responsable de prensa de google españa uh -huh. y nos hablará de comunicación eh, de comunicación empresarial ¿no? hay, hay que decir que muchos de los cursos que estamos eh, hablando que está exponiendo son gratuitos pero siempre se recomienda inscribirse. Si, si no hay inscripción no, no damos acceso y explico por qué tenemos que tener un, tenemos que tener un, eh, para poder dar el título tenemos que tener a la persona inscrita así casi de, de sencillo ¿no? entonces son gratuitos porque están financiados por el gobierno de navarra ¿eh? el gobierno de navarra financia unos cursos de verano a las cuatro universidades una de pamplona eh, Universidad de navarra Universidad pública de navarra y una de tudela entonces hay que saber matricular esa es la razón. Luego, el último curso eh, es un curso que tiene que ver eh, con salud mental y sociedad efectivamente esto es eh, son cuatro sesiones, 24 25 y hasta el 28 de, de septiembre en el que bueno pues viene un profesor invitado de Berkeley, profesor titular de la Universidad de Barcelona, Joseba Chotti, que nos habla, va a hablar de la salud mental y la inmigración, o José Antonio García moje que es un todo un referente en la psicología española de, de Madrid y nos va a hablar de el sentido de la, de la vida desde la psicología, o bueno, pues yo mismo voy a hacer eh, un par de sesiones en las que hablaré de, de dos aspectos, salud mental, concepción, historia, evolución y planteamientos actuales, ¿no? Por último, pues va a haber algunos cursos, que los cito rápido, de economía social y colaborativa, de marketing por Instagram, cómo crear valor y añadir de su en tu día a día, o comunicación interpersonal. Estos son un poco lo que hace… Eh, lo que lo que termina los cursos de verano Si tienen curiosidad y quieren conocerlos eh, en la página web extensión uned.es índice Tudela ahí tienen todos estos cursos que por cierto las cifras de participación están hablando muy bien de todo esto Sí, bueno pues hay cursos de con con 200 personas matriculadas, eh algunos más incluso, eh bueno, yo creo que el que menos en estos considerar de verano van a ser 100 y pico, eh, eh por cada uno de los cursos. Sí, sí hay hay bastante aceptación no solamente en Tudela y la Ribera, en estos momentos Eh, tenemos más algunos de fuera que de la ribera, en torno a un 30-40% son de la ribera, pero el resto son de, son de fuera, vía presencial o vía sobre todo vía online. Eh, uh -huh. Los cursos se emiten en streaming, se pueden ver en el momento en que se están impartiendo y entonces se pueden hacer preguntas desde eh, el ordenador o bien se pueden ver delayed, o sea, de, retrasados en el tiempo cuando uno quiera de forma asíncrona. Pues ya lo saben, que si tienen curiosidad lo pueden hacer desde su casa, en lugar de estar... Bueno, eh, conéctense a, a esa web, entendemos que también tendrán que inscribir y hacer un protocolo para saber quién es la persona que está al otro lado. Sí. Mm, eh, el modo para verlos online es lo que estoy preguntando ahora. Eh, vamos a ver, la inscripción es necesaria eh, y a partir de la inscripción, si uno se matricula en el modo online ya le mandan un, un link en el que eh, a partir de ahí lo puede ver ¿eh? de forma una forma bastante sen, sencilla y como digo, se puede ver en el momento que se está emitiendo y entonces también permite, se permiten hacer preguntas altamente o bien eh, retrasado de forma asíncrona que ahí ya no puede haber preguntas porque el acto ha terminado. Otro de las cuestiones, hemos hablado de los cursos de verano 2018, ahora vamos a hablar otro segundo punto que son los grados ofertados porque hay grados de forma presencial y también de forma online. Sí, sí. Eh, la UNED propone 28 grados universitarios, no los voy a citar porque son muchos, pero bueno, pues tanto en carreras de humanidades como en carreras eh, de ciencias eh, hasta 28 en el centro de Tudela tenemos lo ¿no? que tenemos una tutorización física, es decir, hay profesores que se desplazan al centro y pueden contactar con los alumnos, pero la evolución cada vez más está haciendo a que la tutorización sea online, incluso adaptando cada vez más, no tanto al ordenador, cuanto a las tablets y al, y al móvil. no Pues básicamente porque es lo que cada vez usamos más todos. Entonces, eh, otros, eh, como he dicho, son 13 que son online, otros 15... Eh, perdón son 13 presenciales otros 15 eh, son son online ¿eh? además de, de los grados ofrecemos a aquellas personas que se, en su momento se olvidaron de estudiar no lo dejaron y no pasaron selectividad o no se lo plantearon hay una vía que es el curso de acceso para mayores de 25 años y otra tercera vía es otra segunda vía es el curso de acceso para mayores de 45 años cada uno tiene unos requerimientos diferentes. El curso de acceso para mayores de 75 es un año. Eh, sin embargo, el de los 45 es eh, si una persona justifica su, entre comillas, vida profesional y además se hace una entrevista y se presenta un... O, y se hace un examen de un comentario de textos, Bueno, pues puede pasar a, al primer curso de la carrera que, que se considere. ¿no? Esto para los mayores de 45. La UNED ha facilitado mucho la incorporación a la universidad. Uh -huh. ¿eh? Y en ese sentido sí que quería, quería comentarlo. El grado de admisión para los grados hasta el próximo día 23 de octubre. ¿eh? Esto es lo, lo importante. Y eh, también ofrecemos idiomas, eh, muchos, eh, quizá la novedad, supuesto inglés francés alemán chino etcétera pero la novedad de este año es que estamos eh, eh, proponiendo español para extranjeros que es, es presencial y eh, otros que quizá interesen menos pero son curiosos Esperanto y neerlandés estos son online y la matriculación se inicia se ha iniciado eh, antes de ayer el día 3 de septiembre Eh, otra de las cuestiones es que si ustedes, eh, los oyentes de Radio Tudela, quieren formalizar la matrícula, eh, se puede hacer bien presencialmente, que recomendáis coger cita previa, o bien a través de Internet, en la web unedtudela.es, o bien en el teléfono 948-82-1535. Eso es, serían las tres vías En aquellas personas que tengan sus dudas o con cierta edad y que no se lleven bien de momento con los ordenadores, porque si empiezan a estudiar en la UNED se... Da obligatoriamente se llevarán bien, ya lo verán, eh, pues está la vía de venir al centro y preguntar a la, a, en secretaría cómo hacerlo. ¿no? Pero hay eh, esas otras dos posibilidades, o bien por teléfono, ante las dudas que surjan, o bien directamente, que cada vez más eh, se puede hacer a través de la, de la web, a través del ordenador. Pues ya lo están escuchando. Los plazos de matrícula de las distintas titulaciones ofertadas en la UNED acaba el plazo el próximo 23 de octubre. Con esas modificaciones, el curso de acceso para mayores de 25 y 45 años, la prueba de acceso para mayores de 25 y 45 años, también el acceso a la universidad por acreditación de experiencia que es lo que hacía referencia al director eh, laboral eh, de experiencia laboral a mayores de 40 años y también el centro universitario de idiomas a distancia del 3 al 8, del 3 de septiembre al 8 de noviembre Sí, y quizás nos falta una cosita eh, para mayores sí. para personas de más de 50 años aunque si alguien tiene de 5 si alguien tiene menos no se preocupe que le admitimos eh, po, pocos menos Eh, lo que llamamos el programa Unesapientia. Eh. Es un programa en el que se dan dos asignaturas que eh, suelen elegirlas los alumnos. Nosotros le ponemos un profesor y son dos, pues son un par de horas cada una de esas asignaturas, dos asignaturas a la semana, en la que además de adquirir ese conocimiento, pues hay un ambiente eh, estupendo. Yo da algún año clase en este en Unesapientia y es una de las mejores experiencias, ¿no? Pues como mucha gente de cierta edad, tras la jubilación, o… o ...bueno, que sus hijos ya se han ido a la universidad o lo que fuere... ...dicen, bueno, yo voy a estudiar un poquito... ...normalmente tiene que ver con humanidades ...pues temas de arte, temas de historia, a veces de filosofía... Eh, etcétera ¿no? Bueno, pues invitarles también, eh, o la, el, las formas de matrícula son las mismas a través de la web uh -huh. o bien presencialmente aquí o bien por teléfono. Bueno, pues para finalizar recordamos también que ayer martes se firmó un convenio de colaboración para propiciar la cooperación y las tareas de investigación y promover el desarrollo de proyectos de investigación y facilitar su difusión en la firma del convenio. Eh, estaba la responsable del proyecto de la Unidad de Tudela, la señora Pilar Escolán Castán, también la directora del Instituto Valle del Ebro, Itazkun Ciriza Aramburu y también el coordinador del proyecto de Bachillerato, que se llama Pablo Hijalva Pérez, ahí también estuvo para rubricar esa firma que supone esta firma este convenio. Bueno, es importante destacar que este convenio lo que hace es facilitar que los estudiantes de Bachillerato puedan hacer lo que llaman en el, en el eh, Valle del Ebro, en el Instituto Valle del Ello del Ebro, un bachillerato y plus, un bachillerato de investigación. Así como hay varias eh, comunidades autónomas que tienen regulado por ley la posibilidad de un bachillerato de investigación, en Navarra no existe y este centro eh, ha sido pionero en Navarra, de, del desarrollo de, de este bachillerato de investigación ofertan 30 plazas en las cuales los alumnos pueden hacer una especie de mini minitesina ¿eh? eh, con un proyecto de investigación primero se presenta el primer año el proyecto de investigación y el segundo año se desarrolla y se lee me parece que en marzo del de segundo de bachiller eh, y eh, en aquellos alumnos que eh, y esto se hace por encima de las, de las exigencias normales académicas ¿Eh? no es alternativo a otras exigencias académicas, sino simplemente a que aquel alumno que quiera, lo desarrolla por encima. Puede suponerle hasta un punto y medio de mejora en la nota final antes de llegar a selectividad, ¿vale? que esto es lo interesante. Entonces, eh, lo han desarrollado en el Valle del Ebro, nos pidieron colaboración en distintos planos, pues, eh, a la hora de proponer ideas, a la hora de evaluarlas, a la hora de distintas cosas… Y, bueno, pues a nosotros nos gustó mucho la idea, nos gustó que eh, generaran competencias en alumnos eh, eh, desde un, sistematización en la investigación, génesis de creatividad, eh, fomentar la curiosidad y la investigación, etcétera Y eh, aceptamos eh, compartir con ellos este, este reto, ¿no? Ayer, efectivamente, se firmé con la directora, firmamos el, el convenio y lo, lo, lo vertimos a la prensa. Esto es un poco lo que ha pasado. Uh -huh. Pues son las palabras del director de la UNED de Tuella, el señor Luis Fernández Rodríguez, con quien hemos conversado sobre los cursos de verano, sobre los grados ofertados de forma presencial y online y también esos plazos de matrícula. Recuerden que si están interesados eh, tienen de plazo hasta el 23 eh, de octubre para inscribirse y que lo pueden hacer vía a través de, de forma presencial, bien a través de internet en la unedtudela.es o bien en el teléfono 948 82 15 35 y no queremos obviar que hoy miércoles a las 19 horas pues va a estar la conferencia de Ignacio Camacho, periodista y escritor que la invitación por parte del director de la uned a los oyentes de Radio Tuela Radio eh, no, no, no la puede realizar si le apetece. Sí, sí, no, por supuesto. Eh, el que quiera ir, eh, ya lo hemos comentado al principio de la entrevista, el que quiera ir, eh, que se inscriba en la web o cuando llegue aquí y se inscribe, no, no sería necesario. Y, eh, bueno, la, el título es La política líquida. Él es un periodista muy conocido en el país que… Eh, es uno de los tertulianos habituales de televisiones, de radios, etc. ¿Eh? Aparte de haber sido el, el subdirector del, eh, del de diario ABC. ABC. Uh -huh. El diario ABC es un, es un peso pesado de la, del periodismo español. Gracias por habernos atendido y por seguir teniendo tantas ganas por comunicar el aprendizaje. Muchas gracias a vosotros por difundirlo tanto.